you few chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets strolled by this dream esa a toda la gente que está esta noche Sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada Muy buenas noches a toda la gente Que está ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha La radio Libre Lliberdo eh, También por supuesto puede estar sintiéndola a través de la nueva emisión digital ¿eh? 107.3 de la FM y de la dirección analógica Eh, que queremos seguir calteniendo, no sé si por romanticismo o, o, o por necedad o, o por qué, pero bueno, pues hay unos cuantos que queremos seguir manteniéndola. Eh, no obstante, eh, también tenemos la nueva emisión en digital a través de Internet, ¿no? eh, www.radiocuca.org. radiocuca.org pero pese a lo que <coughs> pese a lo que piensan algunos en eh, cuanto la gente, eh, la gente que tiene internet eso es básicamente mentira hay gente que tiene internet y gente que no tiene tuve la oportunidad de conocer a alguna gente ¿eh? a lo mejor es sencillamente la primera impresión que me hice y no lle no exactamente ¿eh? eso, es lo que, eso es lo que piensan de verdad pero ¿eh? tuve oportunidad de conocer a, a gente bueno, que, ¿eh? siguiendo eh, un, una supuesta línea de pensamiento y de acción libertaria, bueno, pues condráben con es esas ideas, a ver, no condráben a nadie por esos acciones, no tan eh, a lo mejor lleven en algún momento, pero ahora mismo no tan eh, condráben a gente que no tenía los analfabetos digitales ¿eh? esos que, que dicen y entre los que bueno pues debido a que todo esto avanza muy deprisa pues podría contarme yo mismo ¿eh? yo mismo que tengo un ordenador en la mi casa con, con una conexión internet ¿sí? con un sistema operativo que eh, eh, eh, para arriba ni siquiera hay ese que eh, tiene todo el mundo, ese que tiene uno de los dos ordenadores que tengo delante mío eh, ese Windows omnipresente eh, tengo uno en casa que ni siquiera tiene sistema operativo, tiene otro alternativo eh, tiene otro alternativo y yo con esto me muchísimo a, a internet y hago muchas cosas ¿eh? usando el internet y y nasina y ¿eh? puedo considerarme un no un analfabeto del todo un, un analfabeto digital al 100% pero pero sí que en buena medida soy un, un analfabeto de esos ¿eh? Eh, en buena medida soy un analfabeto de esos porque la tecnología avanza ¿eh? con una velocidad tal que, que a mí abrumame y yo no quiero, no quiero, no quiero sentir esa velocidad, no quiero someterme a esa velocidad. Sencillamente niego. ¿sí? La mi decisión personal y a la de no, no salir corriendo, no saltar a por cada nueva tecnología que aparece. Seguramente, muchas de las personas que te están sintiendo anedonia esta noche piensen también que ellos no deben asaltar a por la nueva tecnología, pero no deben asaltar a lo mejor, bueno, pues lo típico de les coles para pillar el nuevo modelo de el teléfono y antes de que abra la tienda. ¿Mm? Pero lo mejor, sencillamente, de cuando se popularizara un 60, 70, 80% el uso de esa nueva tecnología, pues lo mejor, eh, en ese momento, pues, bueno, básicamente eh, todas esas personas dirían, bueno, tiene todo el mundo. Voy a tenerlo yo también. Yo no sé de eso, no digo que sea mejor ni peor. Eh, sencillamente, bueno, pues la mi decisión debiera ser respetada. Podríamos decir bueno y es respetada no creo que nadie eh, te deje del yao por no tener eh, ese no es no el, el que se aísla a lo mejor soy yo mismo no, no me bien los, los demás las demás personas eh. soy yo el que está aislado y decide continuar seguir en este aislamiento ¿eh? No siendo en algunas ocasiones pequeñas en las que... Bueno, pues de algunas situaciones obligatorias para seguir viviendo. Yo que sé, pues tener una cuenta bancaria, por ejemplo. Ya una cosa, pues de coño, ¿cómo va a ser obligatorio tener una cuenta bancaria? No, no viene ninguna ley, ¿no? Pero resulta que o tienes una cuenta bancaria o lo tienes realmente jodido para tener un... un trabajo, o para cobrar una pensión, o para... ¿eh? Pensadlo, pensadlo, no sé si de alguna vez vos parasteis a, a pensarlo. Eh, yo sí, la verdad es que yo sí lo pensé de algunas veces, en la obligatoriedad de tener una, una cuenta bancaria. En el su momento se impuso la casi obligatoriedad también de tener un teléfono pequeñonco. ¿eh? Un teléfono tonto, no, no como los de ahora, que los teléfonos pequeñucos de ahora son listos. Eh, no, yo estoy hablando todavía de, de los teléfonos pequeñucos tontos. ¿eh? Eh, fue una obligatoriedad, quizá, eh, en ese caso, lo mejor, más vinculada a la necesidad. No sé, yo acuérdame que tarde mucho en tener un, un teléfono pequeñucos tonto. ¿eh? lo tengo lo tengo igual luego bueno, ya hay hay muchos años habrá habrá diez años que ya ando con un teléfono muchos seguramente dirán ay madre 10 años más estoy hecho mala cuenta no no acuérdame, acuérdame perfectamente cuando tuve mi primer teléfono pequeño cutón tú y, y fue hace hace diez años ¿no? aproximadamente Por estas fechas, no, no, hace ya 10 años y, y algo, y un poco más, 10 ¿eh? años y un poco más por estas fechas, 10 años y medio, ya ya casi. Eh, hoy sigo teniendo un teléfono un poco pequeño y tonto, no en el mismo, ¿eh? no en el mismo, porque bueno, para eso está la obsolescencia programada, para que no puedas tener mientras 10 años el mismo aparato. ¿eh? Este igual ya ayer, el cuarto... El cuarto, guapamente, el cuarto con el que colqueando. ¿eh? Sí, por lo menos el cuarto, si no llega más, si no llega el quinto ya. Eh, un teléfono que, que no fue fotos, no sacas sembelles eh, no puede conectarse a, al Internet. ¿eh? Lo que pasa que en el su momento, bueno, pues tuve una... sentí una obligación, pues pequeña, pero una obligación al fin y al cabo... una obligación derivada del mi modo de vida este miserable por algo soy el anedónico miserable una obligación un poquín derivada de este modo de vida desordenado que yo llevo básicamente no no laboral en otros aspectos no pero sí el aspecto en el que se fija la la sociedad la la gente en general Curiosamente no consideran que sea desordenado o caótico eh, El modo de vida de una persona que para pa trabajar Pues tiene que dejar el, el sitio donde nació y el sitio en el que creció A lo mejor no queriendo dejar ese, ese sitio Porque oye, el que quiere marchar y ver mundo por ahí, pues oye, perfecto pero existen personas que bueno pues que, en, sin ninguna intención de marchar por ejemplo pues por aquí ¿eh? y que desde aquí de de asturias eh, dice cualquier otro sitio no hay muchas personas que no queriendo marchar aquí pues marcharon buscando oportunidades eso que llaman oportunidades que al final no son más que oportunidades laborales de ningún otro tipo. Habrá quien diga eso de que... Y que no queda más remedio que... trabajar para poder vivir, ¿no? Bueno, pues... No necesariamente, ¿eh? No necesariamente... Eh, sí, hombre, a lo mejor trabajar un poquillín... Para poder vivir... Pero a lo mayor, precisamente, si no cedes a eso que... Hay de considera caótico... Y que para mí es lo más caótico del mundo... Tener que... ¿Eh? Deixar los, los dos raigaños y cuando falo cuando digo esta palabra, por favor, entendeme, quiero decir quien realmente lo siente, quien quiere marchar, ¿Oh? pues no, hay muchos años de alguna persona, de algún amigo me ha dicho eso de que eh, las personas básicamente se dividen en dos grupos, nómadas y sedentarios, ¿eh? el que sea llama nómada, que me gusta mudar continuamente de sitio, de, de, de vivienda, de gente, de ambiente, pues bueno, hay una decisión absolutamente personal. Pero cuando ese nomadismo mm, se da en una persona que lo que gustaría realmente y es ser sedentaria, ¿eh? estar en el mismo sitio, estar enclao, ¿eh? Eh, a mí parece extremadamente violento y aberrante el tener que arrancar esas raíces de la tierra para llevarlos a otro sitio. ¿Mm? Eh, no sé, imagino lo que imagino que hay una situación similar a la que tendríamos si agarramos, yo qué sé, pues pues un número, ¿eh? un número, un árbol de estos que necesita mucha humedad y que Y que, que crecen no, a veredas, a ver a los ríos, en Asturias, o bueno, en zonas con un clima similar a Asturias. Imagino lo que sentiría ese árbol, eh, si lo arrancaren, si arrancaren los, los raigaños de, de un número que creza, ya no digo ningún para eso, digo mismamente de estos que, eh, que medren a orillas del río Gafo. ¿Eh? que no debe haber un río más yo creo el, el nombre viene muy bien conocéis el río gafo ¿Eh? este que um, los que se llaman es donde ¿eh? está esta emisora en duvio los que te sintiéndome el 107.3 en la frecuencia modulada y posiblemente los que los que a lo mejor conocéis el gafo ese río que que bueno básicamente conocemos lo, el parque de invierno la hacienda de esta de afuso la reina ¿eh? a eh, menos se ve está canalizado y stories la mayor parte del tiempo pero a lo mejor adivináis que eh, que va por allí una un, una, una hacienda un, un pocoñí más húmeda no un pedacito un poqueñín más húmedo eso y eso es el río el río Gafo El río Gafo, eso el me está muy bien escogido porque lleva un río realmente gafiento, mete <ríe> miedo todo lo que todo lo que lleva ese todo lo que lleva ese río. Según lo que yo tengo sentido de alguna vez, no sé si es la verdad o mentira la, la etimología de, eh, de esa denominación de ese río río gafo viene de, de que parecer que en la zona de de eh, no viejo, la zona de Sanlúcar en la parte más sureste de Vieu de la ciudad en el su momento bueno pues agospía había allí una leprosería y esa leprosería bueno pues y la que en la que el río Gafu que por ahí por ahí pasaba por ahí pasaba entonces bueno pues puede ser que la gente consideraba que ese río era Gafu precisamente porque pasaba, llevaba les les les aguas les aguas residuales de la, la leprosería en cuestión. Bueno, pues imaginai, imaginai uno de esos, uno de esos humeros que, que crecen junto al río una vereda del una del río Gafu. ¿m? seguramente los conocéis perfectamente si si alguna vez camináis por la senda esa en la xenda peatonal que va desde desde el parque de invierno de hasta Fuso de la Reina seguramente los conocéis y son bueno pues algunos de esos de esos muchos árboles que pese a la contaminación de este paraíso natural que de toda la vida acorrala la gente ¿Eh? La gente echa las manes a la cabeza. O Asturias, en el ¿eh? en límite el, en el máximo de contaminación de España. ¿Cómo es posible? Bueno, pues ahí llevamos muchos años. ¿eh? No era nuevo. Lo que pasa que bueno no era tan espectacular como ahora, que va uno pelacay. Yo, por ejemplo, ya sabéis, ya os conté muchas veces, que yo casi siempre voy en bicicleta. ¿Mm? Cuando vas en bicicleta, lógicamente... necesitas aspirar mucho más aire y más fondamente que cuando vas en, en, en quemador de dinosaurios mismamente pues hasta ahora, eh, bueno, yo ya era consciente de, la, de que la ciudad golía muy mal ¿eh? pero a lo mejor nunca sintiera esa dificultad para respirar que bueno, pues que de un tiempo a esta parte, de unas semanas esta parte ya estoy estoy empezando a sentir no sé si otras personas que también bueno pues anden en bicicleta o hagan deporte por la calle en el en el centro de Asturias en general también opinarán que sucede lo mismo que ellos cuesta que ellos cuesta respirar pero bueno pese esa pese a esa terrible tremenda contaminación pese esa cantidad de mierda increíble resulta que junto al río Gafó Pese a que va una autopista también, una autopista, la autopista de, de Mieres, que va de Mieres, pasa, va por ahí, va para ahí un, un buen tramo, pese, pese a ello, pese a todo ello, eh, inda, inda crecen un montón de árboles, un montón de especies, arbóreas. Y una de ellas eh, esta es esta de la que estamos hablando, ¿eh? el humero. Eh, el humero, que también me parece que llegue lo que en castellano, no estoy seguro, ¿no? ya veis que yo siempre prefiero utilizar los términos asturianos, no sé por qué exactamente, no sé por qué no me lo, eh, no me lo planteo, pero bueno, fue este programa así, me parece que en castellano llegue el árbol y que llamen aliso, me parece, eh. igual me confundo, pero cuido que no, que llegue el aliso. Bueno, pues imagina ya uno de esos sumeros ¿eh? que viven aquí en la tierra húmeda, junto al río. Imagina que lo que lo arranquen, ¿eh? que lo arranquen, que, que saquen los os raigaños de la tierra, ¿eh? de esa tierra húmedo. ¿eh? Imagina que saquen los os raigaños de esa tierra húmedo y lo lleven para, bueno, pues yo qué sé, para Castilla, ¿eh? para la planicie castellana. Eh, que no es hecho un río, eh, sino en, en medio de la eh, de la estepa, en mitad de la estepa, allí en, en un sitio que no, que no hay a otros árboles, un ambiente totalmente diferente al de él, eh, y lo plantan allí, eh. pues ¿qué queréis que vos diga? Yo creo que ese árbol no va a crecer bien, ¿eh? No sé si se si morrerá, igual me sorprendo y me dicen, no, no, no, si Castilla está lleno de humeros. ¿Eh? No, no sé, no sé. Pero bueno, vamos a, vamos a imaginar que esa especie no pudiera ¿eh? desarrollarse bien ahí. A lo mejor no muere, pero a lo mejor tampoco crees, tampoco. ¿eh? A lo mejor eso me estaría deseando siempre volver. Es allí un poquitín para mí. Eh, ...la metáfora que... ...que me explica... ...la vida, la situación de esas personas... ...que... ...que tuvieron que... ...que también que arrancar los ojos... regaños de este sitio... ...para ir a otro... ...no necesariamente porque quisieran ir a, a... ese otro sitio... ...no necesariamente porque quisieran... separarse de... ...los amigos, sus familias... Eh, ...porque quisieran marchar a su casa... ...sino porque... Sintieron la necesidad, la obligación, porque eso para, ¿eh? eso para la gente, para el común de los mortales, para la sociedad, eso no lleva, no a una vida caótica. ¿m? Eso llega una vida normal y una situación normal y corriente. ¿eh? Hay que ir a donde está el trabajo. ¿m? Eso me dijeron a mí una vez. Hay que ir a donde está el trabajo. ¿m? ¿Por qué? Porque no llega el trabajo el que tiene que venir a donde estoy yo. porque hay que ir donde está ¿m? donde está el trabajo. Porque en el ese momento yo necesité un teléfono pequeño tonto. Pues precisamente a lo mejor, porque yo no quería de, de ir corriendo detrás del trabajo. ¿m? Yo quería más buscar cualquier cocina que, que saliera por aquí. ¿eh? Cualquier cosuca que, que hubiera por aquí alrededor, cerca de, cerca de los mis amigos. acerca de la mi familia, acerca de la mi casa. ¿eh? Y a lo mejor por eso siempre tuve trabajos pues, pequeñucos, ¿eh? que duran bien poco, temporales. ¿eh? Para esos, eh, para los que te saben, a través del teléfono pequeño tonto, te llaman una vez, dos como mucho, y si nunca allí es fuera, otro. ¿eh? Y eso, claro, podía pasarte cuando no tenías teléfono con un pequeño cuo tonto y tenías nada más un, un teléfono físico, de esos que, que ahora ya son casi anacrónicos. Ahora ya casi no los tiene nadie, no los, ¿eh? los teléfonos físicos. Claro, un teléfono físico, tal vez en casa cuando cuando vez cuando cuadraba. ¿eh? Eh, pero el, el acostumbrarse pronto a las Los teléfonos pequeños, tontos. o a sea, que todo el mundo tenía que tener un teléfono pequeño, costunto, y si no lo tienes, te jodes, y ¿Eh? ya está. Ahora los tiempos avanzaron, y bueno, pues eh, yo cuido que todavía no, ¿eh? todavía no, pero yo estoy viéndolo llegar el momento en el que va a ser obligatorio tener un teléfono pequeño pequeñuco, bueno, ya no tan pequeñuco, cada vez son más grandes, un teléfono listo, un teléfono inteligente. ¿eh? Eh, un teléfono listo para que, bueno, pues tengas ahí toda una información. A mí ya me dicen muchas veces, todavía ayer, dijeronme en el trabajo, hacía falta un bueno pues un sonido en concreto para hacer un efecto allí para por pa una actividad que estábamos haciendo y preguntarme, ¿no lo tendrás en el teléfono? No. Eh, yo dije, no, obviamente no. Claro, ya que eh, eh, la gente en los teléfonos listos llevan una cantidad de información increíble. ¿eh? Bueno, qué coño, y ven archivos de, de todo tipo, y ven vídeos, y ven semeyes, y ven... Por ejemplo, yo mm, asistí una vez, bueno, pues un poquitín al ya o al marchen, ya sabéis que yo soy un poco invisible, entonces igual hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Hay un programa por ahí donde explico el concepto de, de invisibilidad. ¿Mm? Pero bueno, en este caso la invisibilidad venía en no un tanto de mis características personales, como lo mayor del hecho de que estaba un grupo de gente, ¿eh? pues entre ellos salió el tema de conversación, pero saliendo todos, yo estaba incluido en ese momento, de lo mucho que nos gustaban los perros. Y entonces empezaron a sacar, a, había otras tres, otras tres personas, y sacaron los teléfonos y empezaron a mostrarse unos a los otros seis emails de, de los perros. Yo, bueno, pues también tuve tuve perros en mi vida y también soy un gran amante de, de los perros y tengo muchas semillas de los mis perros, pero no les tengo en el teléfono porque yo no tengo un teléfono tengo un teléfono tonto y por ese motivo yo niños pude enseñarles fotos de, de los mis perrinos. ¿eh? A lo mejor dentro de lo que cabe yo también tengo más a gusto, Sena. ¿eh? A lo mejor dentro de lo que cabe yo tampoco quiero... enseñarles las mis cosas, ¿eh? igual no quiero enseñarles mis cosas, igual quiero más guardales guardales para mí. Y curioso porque digo esto, ¿eh? pero después vengo a la, a la radio, a la radio Cuca y cuento aquí la, la mi vida. Y una cosa realmente curiosa, ¿no? Yo creo que cualquiera que sienta este programa sabe más cosas de, de la mi intimidad. a lo mejor de las que tengo contáis esa Anaide, ¿eh? Sí, sí, de verdad, de verdad lo pienso y yo cuido, ¿eh? Cuido estoy casi seguro de que de que de que no me equivoco demasiado. Unos países Yo cuido que no, eh, que tampoco llegue de que, llegue, llegue, llegue tea muy muy equivocado cuando cuando digo esto, ¿verdad? Anda, sentí sentí un cantarín, a ver si os presta. Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Radio Cucaracha Sigue sintiendo la Radio Libre de UBIU. A través del 107.3 de la frecuencia modulada. Y también a través del www.radiocuca.org. La nueva emisión en, en digital. ¿eh? Repetimos en analógico y emitimos en, en digital. Como os decía eh, antes. Probablemente por, un, por una cuestión de... De quién sabe, a lo mejor de, de mero romanticismo, ¿eh? a lo mejor simplemente seguimos emitiendo en el analógico por una cuestión de romanticismo. Aunque, bueno, pues a mí personalmente préstame y a muchos otros, yo creo que también ya os presta ¿eh? y que vamos a vamos a seguir tirando por esto. Aunque aunque ahora mismo ya no se lleve, ¿eh? aunque ahora mismo se lleve más lo digital que lo analógico, seguimos. Seguimos siendo También analógicos eh, ¿no? Las cosas Las cosas cambian Las cosas cambian a un año tú Tú necesitas energía Todo lleva Enchufes, piles toda la electricidad o necesitas unas piles ¿eh? Unas piles que, que te den electricidad Yo ahora mismo Bueno, ahora mismo no Porque tengo que Tengo que llevarlo a ¿eh? a, a cortar mayes porque llega de una persona bastante más fuerte ¿eh? y corpulenta que yo por supuesto tenía unos muñeques bastante más grandes que, que les míes pero pero ya tan a en mi casa esperando que tenga el momento de, de poder ir a, a que es ¿eh? es mayes pues tan en mi casa un reloj que ¿Eh? que no necesita, no necesita pilas. En mi caso, un reloj que llamaban de pulso, ¿eh? un reloj automático. Un reloj que tuvo, tuvo con él una, una persona que, que tampoco necesitaba pilas, que a lo mejor tampoco necesitaba un teléfono listo. ¿eh? Una persona que consideraba que era mucho más caótico, mucho más aberrante tener que ir a trabajar, ya no digamos fuera de, ¿eh? de la to provincia, fuera de la to región, no, no consideraba que no tenía sentido tener que ir a trabajar fuera de Ubiu. ¿Eh? Una persona a la que contaba mm, la misma situación. y, y, y no, no entendía nada, ¿eh? eso de tener que, que trabajar sueltes una ¿eh? un par de horas en Xixón, otro par de horas en la otra punta y otro par de horas en ¿eh? para allá y que echara más tiempo en moverme de un lado para otro que, ¿eh? que en que, que en trabajar. Una persona que no se le explicaba cómo, cómo una empresa podía tener la, la, la escasísima vergüenza de ni tan siquiera proponerme ¿eh? esas cosas, proponerme esa manera de trabajar, ¿eh? ese tipo de trabajo. Una persona que, que se indignaba cuando, ¿eh? cuando, cuando se enteraba de que no podía hacer lo que quisiera con el su dinero que tenía que dar cuentas. que si quería dar parte de su dinero a los, a los orfíos, pues tenía que pagar una serie de impuestos. Una persona que, que, que se indignaba terriblemente por, por ir al banco a sacar perres y tener que firmar un papel para Hacienda para que Hacienda tuviera enterada. Una persona que no podía entender por qué dentro de la so casa no podía hacer lo que él quisiera. Una persona que, bueno, pues que a lo mejor yo ahora podría decir no hay, hay otro, no hubo otro como, como esa persona, pero bueno, a lo mejor sí, seguramente habría más, muchos más. Cada vez menos, ¿eh? cada vez a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? muchos menos. ¿eh? Una persona que trabajó mucho, trabajó muy duro toda la su vida. En de niño? ¿Mm? Pienso en la subida, pienso en lo que tuvo que trabajar. Trabajar duro, no digo trabajar sentado en un despacho, ¿eh? Eh, sin desmerecer a los que trabajan sentados en despachos o trabajamos. Yo también tuve tiempo, épocas de eh, trabajar sentado en, en despachos. No, estoy hablando de, de trabajar físicamente, trabajar a la bestia. Trabajaron los bestias de niños, de eso que ahora llevamos las manos a la cabeza por el trabajo infantil. El trabajo infantil la vio aquí hasta cuatro días. Analfabetismo casi también ¿eh? lo había Por fortuna esta persona no era analfabeta, aunque poco pudo, pudo ir a la escuela. ¿Mm? Ignasina, la su capacidad matemática es impresionante. Yo siempre tuve convencido que si hubiera llegado a tener la oportunidad de, de poder estudiar, seguramente hubiera sido un matemático notable. Recuérdeme ¿Mm? muchas veces como los orfíos llegaban con problemas a matemáticos y él daba con la, con la solución, con la respuesta. A lo mejor no daba con el ¿Eh? con el proceso, con la mecánica para llegar a ella pero tenía la capacidad de sentirle el, sentir el problema ¿m? y llegar a la, a la conclusión eh, también temas de de orientación visoespacial esa cosa tan, ¿eh? tan chunga que, que llamamos algunos que decimos técnicamente orientación visoespacial la orientación espacial de esa persona allí era impresionante. Yo creo que ella que era capaz de construir, yendo a, la, a su cabeza, una, una, una cantidad de, de mapas, de planos, de esquemas, de, de cosas, que, que nos podía dejar bobo. Tú en cuanto y, y decías ella eh, era lo que necesitabas, cuál era el resultado que necesitabas, él inmediatamente imaginaba la estructura para conseguir ese resultado. Eso para lo que Chapen durante ¿eh? durante un lustro unas personas para sacar el título ese de ¿eh? ingenieros mecánicos. Esta persona, sin ningún tipo de, de estudio, era perfectamente capaz de llegar a resultados. Seguramente de una manera más sencilla todavía ¿eh? que esos que tanto saben. Una persona que podía levantar un edificio ¿eh? sin ser arquitecto, ¿eh? sin falta de ningún plano. Sencillamente porque sabía. ¿Mm? Una persona que yo creo que llegó un momento en el que no entendía muy bien este mundo en el que vivía. No sé si, si, si realmente no lo, no lo entendía o si sea, lo mejor eh, era un entendimiento subconsciente, inconsciente... ¿Mm? Él rara vez manifestaba opiniones eh, sobre todas estas, todas estas cosas. Aunque a veces sí, muy rara vez sí. Y entonces esas, veces, esas pocas veces daba la, daba la impresión de ser mucho más consciente de lo que aparentaba cualquier otra. Una persona que, que tenía muchos intereses, muy abierto de eso que... ¿Eh? Eso que también técnicamente llamamos eh, apertura de la experiencia. ¿m? Yo cuido que ya era una persona muy abierta, que interesaba en todas las cosas, muchas cosas. A veces eh, yo recuerdo estar eh, haciendo cualquier cosa en el ordenador y recuerdo que él venía, miraba ¿m? y veía lo mirar con interés. Y a lo mejor yo te explicaba lo que estaba haciendo. ¿m? Y él se atendía con interés y miraba. Y, y bueno, cuido que, que, que de haber ¿m? existido unos años después, pues igual hubiera sido eh, un gran aficionado a, a todos esos aparatos. Igual no, porque porque yo cuido que quería mucho más lo, lo natural. ¿m? Una persona en la que, a la que le encantaban los, los animales, pero de una manera a lo mejor no no tanto como yo que sé como estos ecologistas de ahora yo creo que yo era una persona que tampoco no tenía ningún prejuicio con, el, con lo que tiene con lo que ya la relación entre el ser humano y los los demás animales que sí que hay una relación de, de dominación ¿eh? lógicamente el ser humano siempre va a dominar a a la naturaleza, al resto de los animales, sencillamente porque bueno eh, tiene la capacidad para hacerlo, no por otra cosa, porque tiene la capacidad para hacerlo. y en situación, estamos en situación de, de poderlo hacer, pero acuérdate de de esos muy guapas, ¿eh? como aquella vez que cazó un vivo ¿eh? con una trampa, un pájaro que que está haciendo estragos en el que estáis haciendo y estragos en la huerta y pensaríais bueno pues en cuanto lo agarro el trozo de hiel pues o arrancaría de la cabeza no no dejo lo echalo a que pase lo echalo y dejas de de comer y llevábalo y demás hasta un momento en el que lo que hice fue cogerlo cargarlo en el en el coche Dir ir bien bien lióne y soltálo <risa> ...cuidando que no volvería... ...no volvería a causar problemas... ...en el sitio que los causaba... ¿Mm? Curiosamente eh, ...ríase de mí una vez que agarré... ...un ratón uco vivo... ...y llevé un pedazo más allá... ...para soltarlo... ...bueno sí, ese, ese seguro que sí... ...que sí volvía... ...que sí volvía para pa el sitio... ¿Eh? ...pero sí, gustaba y, gustaban y los animales... ...y gustaba y el el... con Conocer cosas saber acerca de los animales. Acuérdome que los, los documentales de, de animales tienen una de las cosas que, que, que más lo, lo enganchaba. No, no, no se enganchaba a otra cosa, pues, por ejemplo, la, la tele, eh, que gusta tanto a tanta gente. Bueno, pues yo cuido que muchas veces se ponía delante de ella porque tampoco no sabía otra cosa que... que hacer en ese momento, pero cuando realmente se enganchaba la tele ya era cuando salían documentales animales. ¿eh? No eran documentales de naturaleza que falan en otro tema, de no, no eran de animales. ¿eh? Cuando veía animales, cuando eh, veía esas es, grabaciones es, de la conducta animal, de eh, la naturaleza, eso ya era lo que lo que realmente y, y prestaba, ¿no? ¿Mm? Yo me todavía todavía hay poco, todavía hay menos de 15 días. Tuvimos viendo un documental de colibríes. ¿eh? Viendo los colibríes con sus colorinos. ¿eh? Libar el néctar de, de las flores. Eh, cortechar, cortechar a los colibríes, a los colibríes. <risa> Y ahí veías a lo que lo pasaba, que lo pasaba muy bien haciendo aquello, ¿eh? realmente, realmente bien viéndolo, ¿no? Y también me gustaban mucho las les pelis de las pelis, siempre que fueran así de acción, violentas. Gustaban supuestamente las pelis del oeste, ¿eh? Pero si no, llegan del oeste, y eran de, de monporros de cualquier otra cosa, de me también se pues, reía. Trans Hill y Bad Spencer y estas cosas que a mí también me gustaban de de niño, ¿no? También se se ríe mucho con ellas y, y eso yo hago, ahora tengo ese ese reloj ¿m? ese reloj que es automático ¿no? ese reloj que, que no tiene falta de, de piles. ese reloj que igual ya es otro otro tiempo ¿m? Un reloj que a lo mejor no entendería en esos que supuestamente, tras de una ideología libertaria, eh, despliegan una conducta que va encaminada, que esas personas que, que, que no lo saben todo, esos analfabetos digitales, esas personas que todavía usen relojes de, de pulso o de cuerda, ¿Eh? No sé si quedará todavía de alguno que utilice un reloj de cuerda. Eh, ponen en marcha conductas que seguramente lleven a esas personas al, al desastre. ¿no? Seguramente entonces personas que consideren que hay que ir a dónde está, ¿eh? está el trabajo, hay que ir a vivir, hay que ir donde hay trabajo. ¿eh? si hay falta aprender un idioma extranjero, ir a un sitio con unas costumbres diferentes, eh, cuando realmente tú lo que querías era quedar en casa, quedar en el en el sitio, pues seguramente esas personas no entenderían a esta a estas de la que de la que vos falo. En fin, seguramente marchó de un mundo en el que de que no lo entendía en el que empezaba a tarde más, ¿eh? no lo sé. No lo sé exactamente, pero bueno, pues a lo mejor pues pues y así, no, ¿eh? a lo mejor día, y sí no, no lo sé. No sé si será o no será, pero a lo mejor sí.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 historia histórica historia final Una mañana muy temprano de tus sueños despertarás tú no lo sabrás Este es tu día, vas a morir Uh, historia triste Uh, historia histórica Uh